Bueno, yo no, no aspiro, yo doy el paso acostado, este, son tres mandatos, el trabajo es muy intenso, hay gente que puede, que creo que lo puede hacer, este, que, que tiene a lo mejor muy muy buenas posibilidades, muy buena disposición. Este, dinamismo, no quiere decir que yo no, no esté cumpliendo con lo que tengo que hacer, pero bueno, eh, eh, por ahí no es saber cuándo es el momento, que, cuando, cuando llega el momento que ya no puede desempeñarse con la misma diligencia, con la misma este, modalidad que lo que he hecho siempre, este, este trabajo, insisto, o esta tarea, el, el cargo de intendente municipal, incluso en los distintos chicos, debe ser el, el, lo más difícil que la política reservada dirigente, lo más difícil, lo demás es, eh, es es más fácil siempre, siempre hay más asesores, siempre hay más, más este, funcionarios, en cambio en este distrito, chicos, somos pocos, tenemos que, los inteligentes tenemos que ocuparnos prácticamente de todo, eso no quiere decir que no tengas muy buenos colaboradores, pero bueno, es muy muy intenso y bueno, esto cansa, esto, esto es lo que quiero decir, tampoco vamos a decir como con otras palabras. Eh, estoy cansado, eh, un poco cansado de esta tarea. Y hay gente que no puede hacer muy bien. Eh, tampoco es cuestión de, de seguir desgastándose en una tarea que luego puede ser cuestionada. Eh, Intendente, en algún momento, días atrás, te había trascendido una medición una medición estadística, una encuesta, que la colocaba muy bien a Mónica Forastieri para, para ocupar el cargo de intendenta. Sí, así es. Este, Mónica Forastieri hoy está en las encuestas por encima de todos los demás dirigentes. Eso también me, me, bueno, me alienta a dar ese paso al costado, y en este momento es la primera concejal y tiene licencia en el Consejo de para ocupar un cargo de Secretaría General que, de alguna manera, es, es el segundo cargo del municipio, es este, que tiene la responsabilidad de muchísimas cosas, pero te lo ha desempeñado bien, y si tiene el consenso necesario, bueno, creo que es la persona que que puede seguir y es la que yo apoyo, eso no quiere decir que no vaya a haber otros candidatos porque siempre es así. Uh -huh. y bueno, hasta ahora con los candidatos del Frente para la Victoria eh, tenemos este un, un buen diálogo. Eh, no, no, quiere decir eso que no vaya a haber internas las internas siempre son fuertes, pero bueno, este eh, no hay lo eh, los que tenemos muchos años de militancia y de traje tra político, no tenemos que asustarnos, ¿no es cierto? Es decir, Eh, yo por mi parte creo que nuestra, nuestro sector, nuestra agrupación está muy bien y la gestión también ha sido bien evaluada, eh, por supuesto, siempre hay déficit, pero no, tenemos una, una muy buena gestión que también se evaluó y también hay, hay este, buenos, este, buenos porcentajes de, de adhesión. Uh -huh. Voy a usar una frase de Kirchner, ¿se retira un café literario luego de pasar por la gestión de Roque Pérez o va, va a seguir en la arena política? No, no, voy a, voy a seguir este, apoyando, acompañando, por ahí algún otro cargo menor que no es este, no es ningún demérito, este, uno tiene que saber que su momento este, eh, eh, culminante, su, su mejor momento ya pasó, pero bueno, irse no se va nunca uno de la política, esto es así, así que en algún lado vamos a estar también.